Escuchas Tenemos los libros Tu programa de literatura ficción Conducen Pavel Neikame e Eirat González Transmitiendo en vivo Por Radio Cartón Com, Miércoles 8 de la noche ¡Ah! Ya estamos aquí Este Al aire En este mes patrio Y Y para conmemorar El mes patrio Vamos a A dedicarle El El programa A <risa> qué diablos ¿Qué, qué está pasando no, no sé, es que no sé cómo va la cámara está todo así eh, bueno. bueno así chingón qué raro, Eso qué raro sería que esto no, okay, bro, que eh, esto no al revés. les juramos que esto no es planeado es un accidente esto no es obra de nuestro genio maligno el que vive atrás de los párpados dirás Y bueno, como estamos en el mes patrio... Genio, top poderoso. Vamos a, conmem eres? Vamos a conmemorarlo, este empezando hablando de, de López Velarde, ¿no? Que creemos no que a pesar de ser este el sumo poeta patriota de México, el texto que menos lo representa es Suave Patria. Así es, así es. Y los poemas que más lo representan son los que hablan de pitos y cruces. Casi, casi. Y sobre todo en la cuestión... Eh, sí, metafísica ¿no? del, del, del objeto no sí, a, reata a, a venerar no Y sí, este, es una, una, una reata ¿no? en, en efecto, en la, en la cuestión eh, Poética ¿no? Pero no, tampoco diríamos que el Velarde fuera Antipatriarca, pues, ¿no? Ah, no, no, no, no pero Sí es mucho De sus lecturas eh, Bueno, se, se, se conoce ¿no? Que su, muchos de sus lecturas Eh, viene de, de toda esta poesía como amorosa de, de los medievales, ¿no? Sí, le gusta el romanticismo. Ajá. Y precisamente de ahí es que saca también muchas imágenes, eh, sobre todo precisamente en hacer alegoría a cada, no sé... Es muy gay, la, la, la escolástica pues, es muy gay y, y toda como la... Sí, y, es que no sé si gay Sí, es gay, loco, es alegre, ¿no? O sea, eran, eran güeyes que estaban tratando de volver al, al, al buen salvaje Eran personas que estaban como tratando de encontrar una cristiandad Este, chida y positiva para ellos pues no Y aparte en sus tiempos libres tenían que justificar la barbarie católica, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues Pero definitivamente eran muchachos alegres, ¿sabes? Eh, es que sí Todos pero, ahí pero de la verdad pero eso eso podría eso podría más colocarlo en los contemporáneos que antes de los contemporáneos sabes y sobre todo en velar de que, que eso quien no era gay no o incluso no, por sí, ejemplo si una... incluso podríamos ponerlo hasta la generación del 27 en la cuestión de, de del homosexual pero antes de los contemporáneos no necesariamente ya vaya vale, a lo mejor si sí estoy haciendo un préstamo histórico no de la, de la palabra ser muy bien sí, y Para hablar de, de San Agustín y, y de... Ajá. Pero, y, pero me refiero a la sí, actitud de vida. Ah, bueno. A la, por, a la confrontación sí, del, del sistema Sí, por esa fálico. parte sí. Ajá. Por esa parte, y solo por esa parte puede ser. Porque de ahí en más, pues no, sus textos no no hacen específicamente... Nada que ver, nada Ajá. Y de su persona, pues, sí, un sujeto muy reservado. De hecho, hay, hay este estudios, ¿no? En Se donde, le describe como parco. Como incluso tipo, en varias biografías. Ajá, en precisamente que como en entrevistas, algo así como, como cuando iban a hacer unas compilaciones o que lo invitaban a algunas lecturas eh, muchas veces las personas se toparon con preguntarle que si que si se iba a casar o que se iba a tener hijos, ¿no? Dijo, "No, no, no, no, yo eso es tonterías para qué", ¿no? Dice, es, es "Perpetrar este como algo así como de perpetrar el dolor de este mundo en otras personas que este Pues no, o sea, ¿para qué les hacemos esto a otras personas? ¿no? Y sí, pues para su época era así como de... ¡Ah! ¡No quiere hacer familia! ¿no? Y, y ahora, de, ya es, oh. ahora ya es como una adolescentada, ¿no? Es como sí, una, sí. una bobería arrogante, ¿no? Imaginar que el mundo es de esa manera tan, tan sí, estúpida. Pues. Y hay banda que se, se super... Eh, agarra de su posición y dice, no, o sea, está bien que tú no quieras hacer, ¿no? pero claro. Pero tampoco, tampoco le pues, estés, no sé, como jodiendo a la gente de, oye, pero ¿por qué? Por ejemplo, eh, ¿por, ¿por qué te casaste? ¿Por qué tienes un chingo de niños? como, pues, él los sabrá, ¿no? Los pinches ricos, los pinches ricos, ¿no? Quejándose de que los pobres se reproduzcan, ¿no? Son unos estúpidos, pues, ¿no? Pues todos. Ahí está. <risa> Eso. Sí. Eso. Congeniando, y, congeniando. Y, y bueno, pues a pesar de que estamos aquí en el mes patrio, pues, ¿no? Y que está votando lo de Cotorriar de Velarde, también traemos dos objetos literarios no identificados. Sí, el del primero, ¿no? El primero ¿Qué? de ellos que es este Seis Perlas Verdes, ¿no? Seis Perlas Verdes. Que es, pues es un libro, a mí me divertido, medio sui generis, pues digamos es un, yo, eh, pues es un vato, creo. El autor. <risa> y, y es uno de estos libros que los gabachos llaman... como Book Trip o Trip Book, ¿no? Ajá, como diario de viajes. Sí, o es, sí. es como una crónica de viaje y... Y como la, la idea que, que adhiere a su estilo para la producción del texto es que el vato se enfoca única y exclusivamente en hablar de las cosas de color verde que se que descubre a lo largo de su viaje, pues, ¿no? Entonces, hay muchos detalles del viaje que, que nos perdemos, pues, ¿no? Y como solamente se centra en, en las imágenes que le permiten recurrir al verde como principal este componente de su paleta plástica, pues, ¿no? Al momento de construir las imágenes de su texto, pues, eh, pues nos termina presentando una ciudad que nosotros sabemos que es gris, ¿no? Y que nosotros sabemos que es este con, con las características que tienen las ciudades, pues sobre todo las ciudades occidentales, uh -huh. pero todo el tiempo nos hace pensar que estamos caminando en una especie de, de jardín, pues, ¿no? Y cuando no estamos en un jardín, estamos en, en un lugar más bien pues lleno de elementos surrealistas, pues, ¿no? Donde no es para nada importante que esté arriba del camión, pues, ¿no? O que esté arriba del tren o que esté arriba montado en su bici, pues, ¿no? Todo eso es completamente insignificante. Lo único que verdaderamente significa es que está tratando de pisar encima de una línea verde, pues, ¿no? Ya, ya sea, este... Que así lo exponga en el libro, pues, ¿no? O, o, o que tratemos de referirnos a esta onda como de caminar por el camino amarillo, pues, ¿no? Como en el Mago de Oz, pues, ¿no? Sí. qué tal eh, no es que eh, eh, buena reseña ¿eh? sí, me lo, sí, sí me lo me lo ¿Sí? lo comienzo a imaginar ¿no? precisamente eh, que sí habrá ¿no? cosas que precisamente uno no dote de, de ese color del recuerdo ¿no? porque también o sea hacer el, el diario de, de viaje no quiere decir que específicamente y de manera mecánica lo hizo como una bitácora como en cuestión antropológica ¿no? de que vas caminando y en el estudio de campo vas anotado específicamente todo lo que necesitas o crees necesitar anotar ¿no? o sea puede que no sea tan así ¿no? por lo que ¿no? obviamente permite la cuestión imaginativa, pero se me hace chido, por ejemplo, que para esa persona eh, evoque tantas cosas, ¿no? Y precisamente pueda pintar tantas cosas y pueda esbozar tantas otras con el mismo color, ¿no? Hay, hay varias ideas que, que presentan que a mí se me hicieron atractivas. O sea, obviamente como lo más eh, llamativo o lo más sabroso del texto no es precisamente la narración del viaje, o la narración del trayecto, ni tampoco el destino al que apunta, ni, ni el lugar del que viene, eso es más bien es muy insignificante en el texto. Sí. Eh, sino más bien, lo, lo mucho que se esfuerza esta persona, autor, autora, por desconocer el resto de colores, pues, ¿no? Hay una parte en la que en la que habla de que tiene un fruto verde en la mano, pues, ¿no? Y, y entonces dice que aparece una mancha pálida, ¿no? Y habla de cómo esta mancha pálida empieza a comerse el resto del color verde, ¿no? Nunca nos dice qué color es la mancha, pues, y nunca nos dice... Nunca nos... ¿cómo, ¿Cómo me explico? Nunca nos dice las características de la mancha. Solamente nos dice que el verde empieza a contraerse, ¿no? Y que, y que primero esta fruta es una luna llena verde, ¿no? Y que luego es este otra forma de la luna verde, ¿no? Y que luego es un poro verde, ¿no? Y, y al final dice que la fruta desaparece entre sus manos, pues, ¿no? O, o esta parte que entra a una... Entra como una especie de bazar, pues, ¿no? O entra un mercadillo, dice, ¿no? Un mercadillo de todos los verdes en el sabe qué chingados, ¿no? Y, y se encuentra un puesto de libros, ¿no? Y entre y entre todas las... entre los Dice, entre los libreros vacíos me encuentro un lomo verde, ¿no? Y lo extrae, ¿no? Lo abre, ¿no? Y, y el libro no tiene hojas, pues, ¿no? Porque la tinta es negra y las hojas blancas, ¿no? Entonces, to, todo el tiempo está el, eludiendo describir de eh, las cosas que no que no encajan con lo único que le interesa mencionar pues ¿no? a mí me parece ahí, por ejemplo muy muy curioso que él el, el lenguaje ¿no? en palabras eh, permite ¿no? jugar tanto con un color que pictóricamente, o sea en técnica de, de dibujo ¿no? de plasmarlo eh, de forma material física no, no quizás no sería tan tan este eh, extendible no su uso creo sí, ¿no? creo o sea porque si bien pueden existir un montón ¿no? de, de o quizá la escala cromática de, de un verde no puede extenderse eh, bastante pero pero aún así eh, creo que hay algunas limitantes pues no dentro del espacio y de que habría unas cosas que se pierden que precisamente Con el lenguaje y por eso digo, o sea, me parece muy interesante como eh, un solo color, ¿no? Lo hace, eh, pues no sé, crear tantas cosas, ¿no? Digo cre crear porque habrá otras que precisamente no sabemos, eh, es que ¿cómo decirlo? Hay una cosa... Al, al, men al mencionar al mencionar verde y no hablar de un concepto que ya conozcamos sobre un objeto sí, ¿no? o sobre un hecho o alguna cosa, ¿no? En realidad está creando, ¿no? Aunque aunque esté utilizando una palabra que es verde que ya conocemos, ¿no? Está creando una cosa nueva, pues, ¿no? Y eso es algo que me parece muy muy muy interesante, pues. Eh, hay un, hay una onda de la que, que no, no creo que hayamos evitado hablar a lo largo de todos estos programas de manera <risa> consciente, sino Nunca, que no. más, más bien la hemos omitido sin, sin darnos cuenta, y es que hay un componente del carácter eh, demiúrgico del arte, ¿no? Que es la destrucción creativa, pues, ¿no? O sea, tunitas a agarrar las vasijas, romperlas y mojarlas para volver a tener lodo, pues, ¿no? Y, y un poco lo que este güey hace es eh, definitivamente quiero decir, hay más arte en las cosas que decide no describir y que deja que tú construyas en tu en tu imaginario Que el mérito que hay en la sola descripción de un elemento que se repite constantemente en la obra, pues, ¿no? O sea, verde es, obviamente, la palabra que más está escrita en el texto, pues, ¿no? Claro, sí. Pero, al mismo tiempo, todas las veces que dice verde, está dejando de decir todos los demás colores, pues, ¿no? Y ese esfuerzo es lo que verdaderamente le da una profundidad, eh, no creo que simbólica, solamente estética, quizás, pues, a la obra. Y en ese sentido, pues, lo que el vato hace es destruir todos los objetos, ¿no? destruir todas sus experiencias estéticas destruir todas sus imágenes y quedarse únicamente con con las líneas, pues, pero las de color verde pues, ¿no? Exacto Sí, yo creo que ahorita que mencionabas, simbólico quizás sí, pero o, obviamente no es tan mm. tan o, grande pues, ¿no? O, como Sí, poder, sí porque como... él quiere hablar de la vida pues, él quiere Ajá, hablar claro, de... claro, claro, exacto o sea, simbólico sí tiene sí una parte más, quizá por ese plano no tiene tantos niveles pues, ¿no? En, en la cuestión simbólica porque eh, si le falta eso literal le faltaría revolver otro color pues ¿no? uh -huh. aunque eh, eso no lo logra bien en, en, en pues pigmentar ¿no? hechos pigmentar este cosas ¿no? que no nos, que no nos imaginaríamos que les podríamos llamar verde de alguna forma sino no, sí, sí, ¿no? Y en este caso, eh, precisamente como el título lo dice, ¿no? Las seis perlas verdes. ¿no? Ah, bueno, la, la, la onda del libro es que... O sea, el vato nos, nos está narrando un trayecto, un camino a pie. O sea, el, el vato... No sabemos en qué ciudad está, pero sabemos que está caminando pues en una ciudad grande porque nos está hablando de una avenida, ¿no? Este, sí. Con dos aceras separadas por este pues muchos autos que van y vienen rápidamente, ¿no? Y él camina por una de las aceras... Y la onda es que mientras va caminando por la avenida se va encontrando glorietas, pues, ¿no? Y esta avenida, pues, tiene seis glorietas, ¿no? Y obviamente, pues, las glorietas son un espacio lleno de vegetación, pues, ¿no? Son un espacio, además, donde eh, el personaje se va a detener todas las veces que, lleve a, que llegue a una de las glorietas, pues, ¿no? Y la, la narración se va a llenar de más elementos, pues, porque es un lugar donde hay más verdes, pues, ¿no? Y es un lugar donde hay más cosas de las que el autor puede hablar con respecto a las cosas que está tratando de hacer con su con su texto, pues, ¿no? Y obviamente no todos los elementos son elementos de carácter, ¿del qué? Del, del, del mundo plantae, pues, ¿no? Ajá, o sea, muchas, no, no, muchas, sí, muchas... no. Sí, no solamente porque sea verde quiere todo está hablando de plantas, ¿no? Y muchas cosas son imaginativas también, pues, ¿no? O sea, de repente sí. habla, por ejemplo, de un perro verde, pues, ¿no? Y uno podría decir, bueno, claro, pues, es un, o sea, un pinche perro de unos hipsters, ¿no? Un pinche perro... <risa> un pinche... Quizá, ¿no? O, o un perro echado a perder, ¿no? O un perro... Que se llama dólar. O un... Que se llama dólar. O un perro cualquier cosa, pues, ¿no? Pero la idea es que... Eh, solo componer el verde en el sitio donde no va... El ya... perro del Dr. Zeus. El perro del Dr. Zeus, sí, cierto. El perro, pues, el jamón el verde... Jamón verde. Y los huevos verdes. verdes Come pan verde Sí Es pues la mitad de, de un plato de huevos divorciados y, eh, y Medio verde verdes, verdes. <risa> Medio verdes Fíjate que lo, lo de las seis glorietas No sé cuántas glorietas tiene Avenida Reforma en Ciudad de México No, yo te aseguro que todas las ciudades tienen una avenida sí, con, sí, sí, con sí, seis exacto. glorietas O sea, sí. o sea Guadalajara de tener varias ¿sabes? Quizás no todas con vegetación mm, pues ¿no? Ajá Bueno, por ejemplo, está la calzada, ¿no? La calzada que tiene unas pequeñas glorietas, ¿no? Sí. En diferentes puntos, ¿no? Sí, sí, sí. También, no sé cuántas tiene, pero sé que tiene varias. Y la colonia esa que está por Plaza del Sol, también en esa colonia... Ah, sí. hay, hay varias fuentes es y... La de eh, Avenida la, Moctezuma. Eh, las que tienen nombres es son de... Avenida Moctezuma. De Ondas Náhuatl. Sí, pues de hecho hay una hay una glorieta, ¿no? Que es una es una reproducción es una réplica no exacta ¿no? pero hace alusión a la pirámide de, del sol ah bellísima sí <risa> Eh, de hecho, sí está muy peligrosa, ¿eh? Sí está muy, muy peligrosa La gente eh. se sube y se mata eh, Sí, y, y la neta, nunca trates de bajarte de prisa cuando empieza a llover Porque, este, vas a creer que, neta, Huitzilopochtli te baje a pedazos, güey sí, no, y si sí, y si un cabrón raro te dice como, sube, vamos a, a hacer un sacrificio Tú eres el sacrificio, no subas eh, eh, Bueno, depende Cuando tu padre te diga, ¿no? Vamos a subir este monte, Ajá. hijo No no vayas con él, güey Quieres sacrificarte, güey Cuando, Pero... cuando llegue a Abraham Ajá. llame a tu puerta y te diga Abran con chica con h ah. Vamos a sacrificar este cordero al ¿Con cerro Conache chica Conache chica <risa> <risa> Conache chica <risa> ¿Por qué traes el micrófono como bazooka? Este, porque puedo Si andas muy acá en el trip alterado Eres ahora No, en realidad Así trae, así trae el... Quiero que sepan cómo Así trae, güey Está no, hablando no, no, así estoy muy, es un... estoy muy, muy a gusto Este es un nuevo trip Estoy no, muy a gusto, gusto. Yo tengo que jugar tu juego, güey Sí, ah. mira ¿a, ¿A poco así recargado no estás como Sí, siento como que va a tirar un misil ¿sí? Sí, ¿eh? En el baño sí, sí Bien, este Entonces, las seis perlas verdes hacen alusión A seis glorietas dentro de esta avenida ¿no? A lo largo de esta avenida Sí, y, y los trayectos entre cada una de las glorietas Son evidentemente transicionales En, termas, en términos narrativos, pues O sea, fin finalmente sí nos está contando una historia, ¿no? O sea, sí. no no solamente son como imágenes sueltas, no solo es, es no solo es un ejercicio de, de escritura en la que se busca censurar una gran parte de la paleta de colores, pues. No. En realidad, tampoco se trata de una historia muy increíble, pues, ¿no? O sea, Sabes que yo al principio que lo estaba leyendo, no sé por qué esta omisión de los demás colores, ¿no? No sé por qué pensé en, en lo de Oscar de la Borbolla, en donde luego omite las demás vocales para solo usar una en un, en un texto. ¿no? Sí. Y no sé, algo así precisamente en el que las posibilidades de tomar un elemento o un concepto de lenguaje ¿no? y explotarlo lo más que se pueda. ¿no? Los es... locos son solo otro cosmos, otro color, otro rostro. Ah. No me co como sí, lo, los locos somos otro cosmos. Eh, los sí. locos somos los otro, otro cosmos, cosmos otro ajá. color, otro rostro, otro otro olor, otro Dice otro un chingo de veces. Ajá. Porque también le faltan conectores, pues. Sí, es, y, el, es la otra. ¿no? Y también a este güey le faltan le faltan espacios y escenas. Sí. Porque o sea, por las cosas que nos narra la historia, sabemos que el, que el rollo es que él no vive en esa ciudad, pues, ¿no? Ajá. Y que va camino a encontrarse eh, con un familiar suyo, pues. Y sabemos que, que va a pie, eh, no por un tema exclusivamente de capricho, sino porque parece ser que conocía la ciudad, pero no sabía moverse en la ciudad, pues, ¿no? como sí. Como cuando... Pues no sé si alguno de ustedes, o, o alguno de ustedes, ¿cuáles ustedes, no? Si no, yo me solo tuyo. Si, <risa> si alguna vez has este, emigrado, ¿no? Si alguna vez has cambiado de, de ciudad, ¿no? No. Bueno, cuando cambias de ciudad pasa una cosa loca. De municipio, sí. Que cuando vuelves a la ciudad en la que vivías o a la colonia en la que vivías o al, o al lugar al que vivías, eh, sabes dónde están las cosas, sabes llegar a las cosas, pero de repente el puto camión lleva dos horas y no pasa en la esquina donde pasaba, güey, ¿sabes? Y, mm -hmm. y es la historia de un bato así, pues, ¿no? De Pero, pero además, todo el tiempo el texto te hace pensar que en realidad el camión pasó y él no lo vio porque no era verde, pues. O sea, todo el tiempo el texto te hace pensar que, que el señor tuvo que caminar por esa pincha avenida porque era la única con bordes verdes. Que tuvo que, que pararse en la única banca que había en el parque solo porque era la única banca verde en el parque, pues, ¿no? Entonces, nunca sabemos realmente eh, cuál es el límite de las cosas que se nos están omitiendo, pero sí sabemos que el personaje actúa en consecuencia. De las carencias que el autor impone a su narra civil. ¿Habrá una muchacha recargada en su baranda? Ay. Y la baranda verde. Y la muchacha no. La muchacha no, pero su pelo verde. Y, y eso sí. Un... Y su vestido verde. Cosa que agradezco. Y en sus ningun... sandalias verdes. Cosa que agradezco, en ningún momento se habla de ojos verdes. Cosa y, que sí, No, sí. Cosa Ahí que sí agradezco no. porque... Ahí sí no. No, no, no. Los ojos sí siguen siendo de huevo. Sí. No, no de huevos verdes. Huevos verdes. Huevos verdes. Sí, yo creo que es un muy buen libro, ¿no? Precisamente por este mérito de tomar un, un concepto, una palabra, ¿no? Y extenderlo lo más posible. Sí hay algunas, como dices, sí hay algunas limitantes, ¿no? Que se sienten ahí como... Que algunas acciones, yo creo más en cuestión de, de acción, o sea, en escenas, que no hay no hay así como una... O, o, o el autor sabía que no había no iba a existir una gran conexión o una buena conexión ¿no? en narrar una escena con matices verdes. So, claro. ¿no? O sea, hay algunas escenas específicas que dices, no, es que esto, eh, digamos, humanamente, ¿no? Nosotros lo, lo, lo visualizamos con otros colores, ¿no? Habrá algunas acciones este no necesariamente violentas, pero sí como como como forzadas, como de temperaturas, ¿no? Que ves con amarillos o que ves con rojos, ¿no? O incluso llegas a verlas con blancos, ¿no? No, y el, y el vato se trampa en varias partes, o sea, como, sí, sí, sí. como con las vocales malditas, ¿no? Que, que en la U... De repente sí, hay ahí, otras vocales eh, Ahí metió una E ¿no? Una A ajá, por, eh. por ahí incógnita la ¿no? eh. Como que no vamos a darnos cuenta De que esta A es una guía al revés ¿no? sí, O sea <risa> apl aplicas un Este un zaramago Y le avientas todo el texto así Tole. Para que no se dé cuenta Cuando pusiste no la coma Que no, no se note Creo, mucho ajá. Sí este güey hace algunas trampas Por ejemplo les digo cuando eh, Sobre todo en esa parte Yo me acuerdo pues porque Ahí fue donde más detecté la trampa Cuando el güey dice que llega Al mercadillo de los toldos verdes Y se encuentra en los libreros vacíos Un solo libro verde Nunca nos dice el color de los libreros, por ejemplo, pues, ¿no? no. O sea, hay muchos objetos que nos nombras sin nombrarnos el color y nosotros solo podemos imaginarnos que tiene características es que, verdes. que está dice de ese paty que el celular está al revés. Eh, sí, o sea, no es eh Patty, agarra la banda, ¿cómo está al revés? El... Eh, exacto, o sea, ponte de cabeza, morra. Eh, ajá. Ajá, ¿no? es güey. No, pues este cuelgas la cabeza, ¿no? Por el, el borde de la cama, ¿no? Y Ahora resulta y, que es nuestra bronca. ¿no? Eh. No, este um, Bueno, Ch chipatito alucinada, ¿no? Pues que duerma pareja, no duerme como murciélago, ¿no? Eh, como, <risa> este, entonces el libro se llama Eh, seis Perlas Verdes Seis Perlas Verdes El autor ¿no? <risa> que, que les decimos que no, no estamos muy seguros eh, Si es, no es vato no, es Ajá, porque es, su nombre está abreviado Como e m Sixto ¿no? O sea, Sixto probablemente es sea su apellido Digo, conozco a alguien, ¿no? Que, por ejemplo, su, su apellido es Rafael, ¿no? Es como... <risa> sí, o sea, se, llamó, se, se apellida Rafael, ¿no? Y alguien le diría, ah, no, pues, eh, Don Rafa, ¿no? Es como, no, güey, es mi apellido. Pero en este caso, pues, Sixto, ¿no? No sabemos... Eh, pues es un indeterminado, ¿no? Y las... Eh... Y creemos que es un seudónimo porque... Ajá, incluso, pues podría ser, ¿no? Se llama ¿no? Seis Perlas Verdes, y este güey se puso apellido... O esta hombre apellido Sixto. Entonces creemos que... Cre creemos que es nombre de... Puede ser, puede ser Y bueno, este, eso hace ¿no? eh, Que pasemos a la primera Canción ¿Tú, del día ¿tú, ¿Cuál sería tu nombre de luchador? O sea, tu, tu, tu, tu, tu máscara tu máscara de poeta ¿Cuál sería tu seudónimo de poeta? ¿Sabes? A mí, uno de mis pseudónimos a favoritos el, De, la historia, de la historia O la de luchador o la de poeta ah, lo mismo Ah, lo mismo ah, Vas a ser de los técnicos, ¿no? Ah, yo soy de los técnicos, yo no mezclo la poesía y la lucha Cálmate Este... Uh, De mis favoritos de toda la historia... Voltaire. Qué buen seudónimo. Eh, si yo tuviera que elegir uno... No, qué bueno que no tengo que... Y sabes que lamento haberte puesto ese peso sobre los hombros. ¿Cuál es la rola que vamos a escuchar? Eh, Mandaste... Ah, vamos a escuchar Señor Tigre. al Señor Tigre. Que es una referencia que damos que a Zimbad el Marino. A Zimbad el Marino. Y al Libro de las Tierras Vírgenes. Porque, a Zimbad el Marino porque está en Algon. Y a Sandokan. A Sandokan. Y a... Y a todas las cosas que tienen que ver con tigres. Los tigres beben sueño de sus ojos. Ah, eh, a Lizalde también, claro. Ah, sí, al maestro. Referencia H al uf, maestro Lizalde. Uf. Ah... Al tigre Toño Al tigre, al tigre Toño, Toño Sí, tigre a su Toño. carita Claro, claro Gran sí. personaje de uf, ficción, uf, uf, Es más, regresamos eh, Y a Pancho, pantera. Y también a Pancho <ríe> pantera También a Pancho Ah, Pancho Pantera, y, a, pantera. Y, a, y al beso de la mujer araña Que empieza con esa imagen perrísima de... Por, por araña, por la, las garras Es que hay una escena... Bueno, la primera imagen del libro dice algo así como... Ca caminó sobre el treciopelo con su pie de pantera ¡Uf! <ríe> ¡Wow! Bueno, vamos a escuchar esto que se llama El Señor Tigre y regresamos con más Tenemos los libros aquí en RadioCartón.com No, no es eh, no en Snitch son... No, ¿Sí? sí es tal, Rat Sí, tal cual sí, sí. Es en Rat Sí, regresamos Se acabó la rola ah. No lo perdimos sí, es Que fue un zarpazo <risa> Ay, me dio mucha <ya> ternura <risa> Este chiste, <risa> <risa> Sí, se le hizo tierno Sí, sí, sí está... está... está se sí, sí, agarró. Ah, Voy a volver a mí. Agarró a... De... Ay, de... Ahora pues. Muy bien, entonces... Eh, Elena agarró. Elena agarró, ¿no? Este... Y, y, y, y se fue con todos sus gatos y sus perros, ¿no? Y toda la vida, este... Dijo que se sentía perseguida, ¿no? Sí, cierto. Pero pues es que sí, aventó la piedra y escondió la mano y luego la cara, ¿no? Pero... Cache, ¿eh? entonces no hablando de esconder la cara ¿no? y, y piedras ¿no? mm. estoy listo listo bueno esto este libro no se llama ecos no el autor es julián meneses y él nos habla precisamente de un grupo de gárgolas ¿no? un grupo de gárgolas que una vez no cada 186 años no se juntan en una pues catedral diferente del mundo ¿no? y es algo muy curioso ¿no? porque se supone que vienen gárgolas de todo el mundo ¿no? y no no sabemos el nombre específico ¿no? de la gárgola pero cada que se presentan no dicen bueno ahora la gárgola esté en representación de santotal no que es precisamente de, de el santo por el cual la catedral tiene su nombre ¿no? o de la ciudad por la cual tiene su nombre ¿no? y hay lo que lo que me llamó mucho la atención es que este ciclo de 186 años no es regular no no es regular no otra de las cosas ¿no? es que también hay gárgolas ¿no? que pueden pueden precisamente eh, dimitir su lugar ¿no? eh, dentro de esta reunión que eh, pues no sé, como, como mundial de gárgolas ¿no? pero algo curioso es que, <ríe> es que es que está está eh, hay, hay, hay algo muy interesante de ese libro que la, eh, digamos como la primera, tercera parte del libro, no te empiezas a, a presentar varios elementos y te empieza a, a dar algunas eh, como pistas rasgos de lo que va la historia pero después comienza a tirarlos no comienza sí. a tirarlos, ¿no? y al final, ¿no? Bueno, bueno, bueno, llegaremos a eso. Entonces, es eso eso hace el libro y me parece como raro, pero al mismo tiempo interesante, porque sientes que eso va a ser pesado el libro y en realidad no. En realidad no. Pues es que yo creo que, o sea, a ver, quiero ser claro. Okay. Creo que el el El, la principal artimaña del libro Ajá. Porque no creo que sea necesariamente una virtud Creo que es una artimaña Sí, probablemente Es que la premisa por sí misma Es una premisa que te está incitando A no tomarte completamente en serio El drama de la obra Ajá ¿Me explico? O sí, sea, sí y, y por ejemplo este rollo de, que de cómo llegan las gárgolas, ¿no? Sí ¿Que hay algunas gárgolas que nos imaginamos que llegan a través de medios metafísicos o mágicos? Es muy probable porque no no es que todos los diseños de las gárgolas tengan alas, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Y, y otras gárgolas que, que explícitamente hablan de que las llevaron, ¿no? O sea, de que ¿Sí? no pues me, me levantaron hace seis días, no me subieron a un avión... ¿no? este hace tres horas me bajaron del me dejaron en la bodega y pues aquí estoy con ustedes ajá, ¿no? y, ajá, y, ajá, exactamente yo iba a ir a la exposición de tal pero pues él no me, me trajeron ¿no? y sí, a, a, algo ahí muy, muy pues no sé sí yo creo que sí sigue siendo como un artilugio este en cómo estructurar la historia no en que pareciera que primero o oh, lo importante no de, del libro Eh la historia de las gárgolas, ¿no? De esta reunión, de por qué... Eh, primero se nos dice que es un ciclo de 186 años, luego que no importa, luego que sí tienen que estar todas las gárgolas y luego que no importa tampoco, ¿no? Pero después se va construyendo otra historia, ¿no? Eh, con cada una de los de las anécdotas de las de las gárgolas, ¿no? De cómo es que eh, llegaron ahí, ¿no? De cómo es que han... Eh, pues... Visto, pues, ¿no? La, la evolución de la, de, digamos, como de la humanidad, uh -huh. desde literal su punto de vista, ¿no? En, en, en cada una de sus de sus catedrales, ¿no? O de sus templos. Y ahí yo creo que sí, sí trata de, de generar, ¿no? En la cuestión narrativa, ese choque de, por ejemplo, no sé, cultural, ¿no? Folclórico, de que sí se menciona bueno ahí es cuando se comienza a mencionar ya como malas características físicas no de las gárgolas eh, un poco un, no, no no todas lo mencionan pero sí el tiempo que tienen ¿no? eh, qué tan conservadas o no eh, han sido tanto sus catedrales como ellas mismas y varias cosas ¿no? y ahí yo creo que en, en esa tercera parte del libro no es donde trata del el autor creo no sé si de rescatar o de o de acomodar ¿no? el hecho de que en las dos primeras partes primero suelta un montón de elementos y luego se van descartando para luego tratar de, de retejer un poco ¿no? con las historias de las gárgolas sí. creo que uno como de los desafíos difíciles del, del rollo de las gárgolas es que pues no sé cómo decir, o sea como tienes que representarlos necesariamente como personajes eh, sabios Pero no como personajes eruditos Exacto ¿Me explico? Exacto y, y de repente tienes que dotarlos también de una sensibilidad Este... Que para humana, ¿no? O transhumana, o, o metahumana Metahumana quizá, no, ¿no? No sé cómo decirlo Sí, pues, sí, sí Y de repente esa sensibilidad es muy loco que logre como construirla adecuadamente Sí Porque son diálogos que no involucran para nada el pensamiento humano, pues, o sea, estaban hablando constantemente de asuntos de carácter, este, pues, pues que, pues sí, social, humano, pues, o sea, de, sí. de, de asuntos que nos competen a nosotros pero no pensados como nosotros queremos pensarlos, pensados de una manera que tampoco es una manera fría, o sea, no es, un, no es una perspectiva... No, no necesariamente, o a sea... A pesar de que están arriba, no es panóptica, no es como estamos aquí observando a las hormigas, no, ninguna no, no, de esas tonterías, no, no, nunca no. recurre a esos clichés, Ajá. pues... No, no es como un estudio de ¡Ah, la, la especie humana este se comporta de esta forma! No, no, o sea... Y, y... ¿Sabes qué creo que quería el cabrón? Creo que quería hacer un, est un estudio del, de lo humano, ¿no? Ajá. Mirándolo... Como si el, el símbolo nos viera. Puede ser. O sea, la gargola símbolo, ¿no? Ajá. O sea, que, que símbolo, pues es protección, al claro. mismo tiempo es miedo, ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo es una piedrota que te cae en la cabeza, ¿no? Y al, y al mismo tiempo una piedrota que tienes que subir a la catedral, ¿no? Y, y, o sea, como la gargola símbolo, ¿no? Este, observa, ¿no? A su, a su creador. Sí, en, en parte sí. Y por la otra también creo que... Eh... Bueno, no, no sé si es simbólico, eso, eso ya no me puse a investigarlo, pero por ejemplo, eh, el listado no de, de los nombres de las catedrales y los templos y de los santos a los que van representando. Pero seguro si sí es pues, ¿no? ¿no? Ajá, probablemente, o sea, sí sí una que, que puedan existir estas catedrales, estos esos templos y estos santos, pero qué tanto, ¿no? Este, de fondo, ¿no? es lo que nos daría el, el, la investigación de esto, pues, ¿no? O sea, a qué a qué quiere ir, ¿no? Hay hay otro hilo conductor, o sea, que, que sea, por ejemplo, pues todos O sea, todas las gérgolas vienen representándolos a ellos Pero ellos por atrás ya, este, dices, de que la historia... hay un, dices que hay un mensaje esotérico Ajá, cifra, o sea, cifra, si, si, hay, o... si hay detrás Eso ya no me puse a investigar ah, Sí, yo tampoco verdad. lo sé, sí podría si no, ser sí, sí podría ser que en realidad el trip del vato sea como Voy a hacer un libro cotorro Sí, sí, exacto Pero pero voy a codificar aquí Ajá, es, es, es que Un el... mensaje para mis amigos masones Ajá, <risa> es que para... O sea, de, claramente dicen que vienen representando A, ¿no? Sí. Pero para no decir yo soy tal... Y esto es lo que quiero decir claro. de la humanidad en tal punto, ¿no? Desde este este tiempo hasta este tiempo, de tal lugar de, específico de, del mundo, ¿no? Claro, como, como el güey que escribió el de Diálogos en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, ¿no? Ah, está bien Ob ese libro Obviamente Maquiavelo y Montesquieu ajá. no tuvieron una no, conversación ajá, en el infierno. Eh. O sea, <risa> exacto. No. Se conocieron antes de entrar al infierno. Sí, sí puede ser. ¿eh? Y qué curioso, porque, porque es muy obvio, pero por la forma de la narración, ajá. por la estructura de la narración y por dónde pone los acentos a lo largo de, de su discurso, no te hace pensar que lo importante sea que están representando a alguien. Ajá, te hace por, pensar que eso es completamente accidental y que es, es quizás anecdótico. Ajá, por eso las dos primeras partes de primero empezar a, a darte datos que luego descarta para después claro, caer sí. con el, o tratar de caer con el peso de, de lo que van a decir las cada una de las gárgolas de wow. ¿no? estas reuniones. Puede ser, Irad, que otra vez nos hayamos quedado con la primera lectura. Puede ser irad que hayamos vuelto a ser víctimas de nuestra primera impresión. Puede ser que este ¿Irat? puede ser irad. Pu a lo mejor, ¿no? Tendría que ser algo genial. Este, puede ser que tenga otra vez estos niveles. Te dirías chiste, así hasta sentiste así como que te gorgoteaba aquí encima. ¿sí? ¿No? sí, por eso tomé agua para <risa> pasarme el sabor de la victoria. Este <risa> <risa> Eh, puede ser que tenga estos distintos niveles metatextuales Y como hace tiempo que no analizamos metatextualmente un texto, ¿no? Sí, es verdad Este, lo pasamos por alto, pero yo creo que en niveles quizá llegaría a un nivel 3 ¿Al nivel 3? A un nivel 3, un nivel 3, 3. de forma metatextual de, de nuestra, de nuestra escala... <risa> nuestra escala caprichosa. Ajá. ¿no? De, de no lo queremos inventar, tiene como. Un chingo de tiempo. Tiene como año y medio de este programa. Eso, eso fue como del programa 2 Ajá. ¿no? O sea que... Y que estábamos hablando precisamente de los demonios de la lengua. Sí, cierto, que los demonios sí. de la lengua habían, estaban, estaban tres niveles. Ajá. Tres niveles de niveles. metatexto. Exactamente. No, ¿cómo, cómo? Acá el chavo. Este ¿no? morro. Ah, falta estudiar. Tienes que volver al canon, pues va, tienes que volverte a escuchar los primeros programas de, de, sí. de, este, de este podcast. Pero canon nací del que está ahí en la presión en el agua, ¿eh? Sí. Y ese sí son referencias. Sí esas, te manchaste. Esas sí son referencias. Sí te manchaste. Sí, esas sí son referencias. Entonces, este les repito, el libro se llama ecos el autor es Julián Meneses, ¿no? Está editado, en el, bueno, está publicado en el 2014 no eh, el nombre de la editorial eh, no lo recuerdo la verdad pero está interesante está interesante yo creo que ahora en una relectura no podría hacer ese estudio eh, de niveles metatextuales que tiene ¿no? que también quiero decir una cosa y es que a, a veces ya cuando detecto que el autor espera que yo sepa algo ya a veces decido hacerme como que no sé Sí, y ¿sabes por qué? Así, no sé por qué, pero el primer autor que, que se me viene a, a la cabeza así como de ah, Este me quiere contar un montón de cosas y, y, y espera que yo la sepa <risa> Me quiere contar un montón de Ajá. cosas y quiere que no yo sepa No sé por qué, sepa. automáticamente pensé en Ruiz Zafón Fue así como de, ay señor, ahorita, ahorita lo voy a leer por encima y luego ya después investigo ¿eh? El Sergio como... Pitol también tira mucho ese rollo Sí Muy bueno, mucho Mexa, mucho Mexa es referencial, sí. es muy referencial Sí, es verdad. ¿Tiempo, joven? Es 45. 45. Sí, es, es, estos poemas que dicen cosas como... La sangre de Afrodita cayendo sobre el dédalo Hasta los pies del César. que ¿no? Y es como... Sorry, uh, uh, homie, nada de esto es real. Uh, no, <risa> no es, nada de esto. O sea, yo cuando... Cuando leo esa clase de cosas... En donde se regresa... Neta, hasta los griegos y estas cosas... Digo... Si John Keats... Si John Keats... En 1800 se disculpó por llegar tarde a la a, la, a hacer textos así. sobre los sobre alusión a los griegos, o sea, él dijo así como de yo hice estos textos, pero sí me disculpo porque sé que llegué tarde. Claro. Des y después de todos estos autores casi los enlista y pues aquí está. Luego ¿no? así como de como de viniendo ya después de tanta tradición, o sea, admitiéndolo, ¿no? Sí. Y Y eso, si en 1800 yo un disculpándose Aquí, ¿no? Aquí en México Podemos decirlo, aquí en México 2021, ¿no? En mes patrio, ¿no? En donde todavía La, todavía la gente dice, no, es que eh, La la, <risa> yo cuando, la musa descalza Que, es que a, a través del ay, es que son, los, son los malditos, ¿sabes? Sí. O sea, cuando yo Leí y me di cuenta no De que estaba viendo A través de los ojos de Minotauro Apercé o a punto de asesinarme Ajá En medio de un laberinto dije nah, Este güey es un estúpido sí. Este güey tengo es un básico sí está, está sí. Este güey es un vulgar está... Este güey es un vulgar y todos los que le aplauden Son igual de vulgares que él Está revoloteando mucho alrededor de la lámpara Exactamente Está revoloteando mucho alrededor de la lámpara uh -huh. ¿Algo más? Además, eh, los clásicos este No, no es cierto, los clásicos sí, nada más sus fans no Sí Sí, sí, sí Ayer en la película ¿no? la, Bueno, la película en, en italiano se llama eh, <risa> Es la mano de Dios ¿no? Verga, ¿qué, qué italiano tan hispanizado Sí, o sea es, Se oye casi igual ¿no? Se oye casi igual Y más si lo recomidas con la misma mano con la que Maradona metió el gol La manopla del Ajá, maestro Exacto este hay, hay varias ocasiones en donde el chico ¿no? eh, bueno los manos el, el más joven de la familia este eh, le preguntan algo y él responde con una cita que ese decir de los clásicos no entonces a, a veces le preguntan algo y no se sacó un petrarca no y luego le pregunt no <risa> le preguntan otra cosa y se saca un, un plauto no o ah, oye, hijo este cómo te va en la escuela que no sé qué no y pame horacio no entonces es bien cura porque siempre siempre siempre que contesta alguien de la familia o alguien que está cerca así ca es co casi como volteando la pantalla pero ahí hay, hay otra persona así de aquel lado no y y le dice Está estudiando los clásicos, ¿verdad? Le sí, todavía. ¿no? Así como que lo trae así bien fresco, ¿no? Entonces cuando le preguntan algo así, luego, luego contesta con, con no sé, un aforismo. Pues una cosa sí. así, ¿no? Y la gente casi, ah, ¿no? Yo, yo siempre he querido... Yo siempre he querido conocer a un güey que sea una caricatura de esas. O sea, siempre he querido conocer ¿Sí? a un güey que, que te diga todo el tiempo cosas de esas. ¿no? ¿No? Y y, y, que, y que utilice expresiones en latín y burlarme de él. Siempre he querido... para Pargalote en espejo. Siempre he querido sí. ese pedo Siempre querido ese pedo Un balde con agua con, con un balde con agua Con güey? un balde con agua eh, me doy Sí Me, me doy con un me, me doy con la sombra Con una lágrima Me doy con la sombra del animal que revolotea la lámpara Con, con la sombra de una lágrima güey. Ya <risa> ¿No? Esa imagen es mía, ¿no crees que no sé que me la robaste? No Sí No Sí. O sea, ¿cu cuando, cuando, qui cuando, quizá quizá fue tomada de la producción del telar de espejos ah, Si sí me estás plagiando, <risa> perro maldito Pero no es de eso, es de un poema que dice o sea, Ni Maradona tiene esos chanfles Que dice, la luz trota su cuerpo de celofán Wow No hombre Algo así, se lo celofán, luz y trotar Esas palabras sí estaban ahí Ahora, este yo quiero preguntar algo así como este Para andar cerrando ya el programa A ver, pero este, Vienen las épocas eh, de, de De posadas No mames, de septiembre falta un chingo Vienen, no, o sea, vienen de en, Eventualmente llegarán Claro, sí. cuando lleguen Cuando lleguen, ajá, o sea ¿Qué haremos? ¿Ahorita? ¿No? pleno 17 de septiembre, ¿no? sé que todavía falta, ¿no? estás proponiendo hacer unas tortas ahogadas? No, yo no propondría tal cosa. <risa> <risa> no, y de, y de verdad no las propondría. Ok, ok, ok. Este... Eh, digo, si va a haber radio, ¿no? Y si tendremos programa... Ah, hay que preguntarle al... Sí. Al Carlos, sí, Charlie. ¿tú? Este, ¿qué días... Hasta qué días tendremos radio, ¿no? Ah, ok Bueno, pero todavía faltan muchos meses Sí, todavía faltan uh, un par de meses no, no se preocupen, les informamos en breve de qué se trata Y ya, exacto arma. exacto Pero bueno, este, si Van a hacer festejos Este eh, No me inviten A mí, a mí tampoco No, voy a estar muy muy ocupado Por esas fechas no. eh, En el trabajo Y este digo y me pueden ocupar más, ¿no? O sea, pueden hacer pedidos de pan, de vas a hacer rosca? Eh, eventualmente. Ah, sí, eh, de hecho ya Expal me, me pidió apartada una. Ah. Pero ¿Es sí, sí, ¿sí cierto que tus roscas constriñen a la gente? Que que las que las atrapan y empiezan a apretarlas hasta a molerles los huesos para luego devorarlas abriendo sus grandes bocas? ¿Me estás diciendo proxeneta? No, estoy hablando de... Wow. Estoy hablando de roscas reales. De roscas. No, por eso, por eso, sí. este no Nada más vas a hacer roscas, no vas a hacer otras... ¿qué, ¿Qué otras cosas hacen ahora en...? ¿Ahora en septiembre? Sí. Eh, se hace pan de, de muerto con tierra de panteón. Sí, cierto. Con tierra de panteón. Para la buena suerte. ¿Qué dice? La vanguardia cinematográfica. Dice José Miguel. Bien. Eh, ¿Tiempo, joven? ¿Tienes cuento más? Con que falte eh, eso. Con, uf. Eh, bueno, este... Ya estuvo, nos vemos este, la próxima semana que nos veamos. Sí, les voy a repetir solo los nombres y los autores. El... Eh, lo, de los de los libros que hablamos el día de hoy, el primero el primero es 6. Seis... otros, ¿no? No. Dice otros autores, ¿no? De los que hablamos hoy, ¿no? No como... puedo inventar nombres, ¿no? <risa> <risa> no no, no, no. Les voy a decir este que es de aquí ah, este, Sobre la marcha de Luis Spota eh, Tenemos a E.M. Sixto E.M. Eh, e Sixto ¿no? Con el libro llamado Seis Perlas Verdes Y acabamos de hablar de este libro llamado Ecos de Julián Menezes. Menezes Entonces nos vemos y nos escuchamos El próximo miércoles Aquí por RadioCartón.com Los dejaremos con una canción que obviamente Es una Este, referencia a la cuestión de las de las piedras, ¿no? Entonces vamos a escuchar esto que se llama Stone Cold de Hammerfall. Nos vemos. Gracias Pavel, gracias Carlos, gracias Sixbang. ¿No? Gracias Luis Espota. Este martillo bajador. Sí, exacto. Buenas noches.